さん Anime Llegué, amor. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Primero que nada, un besotote y abrazota mi querido Ay, muchísimas gracias, mi querido por cubrir esta media hora de alianza anime. Gracias, gracias. Nos ha salvado, estamos muy agradecidas contigo. De hecho, muchas gracias, mi querido Eh, y pues espero que se lo hayan pasado muy bien. Es más, por supuesto que se la pasaron muy bien aquí con mi querido Jacito, ¿verdad? Transmitiendo. Pues vamos llegando ahorita. Como pueden notarlo, vamos llegando a transmitir. Tuvimos un compromiso que ahí con mi mamá. La verdad no, no podía fallarle. Les voy a decir que compromiso para que vean la gravedad del asunto. Pues es el cumpleaños de mi mami. Mami, muchas felicidades, mami. Eh, un fuerte abrazo para mi mamá <risas> y aprovechando que que tiene este programa de radio aquí es pues un beso besotote y abrazo a muchos días de esto man. te quiero mucho y muchas muchas gracias por todo lo que has hecho por mí hasta este momento y sigues haciendo gracias más y por eso pues llegamos tarde ahorita se acaba de terminar la fiesta y dije ups yo me tengo que ir". Pero, afortunadamente, medimos bien el tiempo Sí, Camina, ya sé 37 segundos tarde <risa> No, no, no, minuto será, ¿no? 7.30, 37, comencé No, no es cierto Es más, antes de las 7.30 ya andaba por aquí yo eh, Hola, eh, Hilda, ¿verdad? Hola, Hilda, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, pues yo también Estoy muy bien ¿Qué onda, Tamada Ruso? ¿Cuál es el tema del día? Muy buena pregunta mi querida Tamada Si tú pasas por aquí Al chat Alianza Anime encontrarás que la primera publicación es Este es el tema del día Y es en base a sus características ¿Qué oficio o profesión Podría desempeñar tu personaje de manga Anime favorito Y por qué sería ese oficio o profesión Así es chicos Hoy vamos a usar la imaginación La imaginación Vamos a usar el día de hoy Y pues vamos a, a poner a nuestros personajes favoritos de anime o de manga A pensar en qué profesión u oficio podrían desempeñar ellos No sé, por ejemplo, eh, Piccolo Daimaku Podría, bueno Piccolo, podría desempeñar el papel de niñera pues, pues que ahí cuidando a los hijos de todos los héroes de anime <risa> ¿Por qué? Porque pues... Pues ya vimos que a Picoro se le da eso de andar cuidando chamaquitos ajenos, ¿no? <risa> Entonces, pues Picoro podría ser un buen niñero, nuestro querido Picoro uh, Ok, pues ahí está el ejemplo ¿Quién más anda por aquí? Eric Pérez, ¿cuándo eric? <risa> Perdón, dice Hola, hombre, ¿cómo viene mi videojuego? Get ready to the next battle Con ser más tapíes, uh, ok, sí, con todo lo que me pidió Eric Y pues ahí está el tema del día, mi querida Tamara, ¿cómo ves? Interesante, ¿no? Luis Salvador, buenas noches, buenas noches, mi querido Luis Salvador Ah, tenemos otro cumpleañero por acá, ¿verdad? Mi querido Valente, bonita Fernanda, hola, ¿cómo estás? Hola, querido Valente Ay, ya se me acabó el Angelus y ya me ganó la, la canción Ay, hey, ay, hey, ya ¡Listo! <risa> es que ya no me alcanza un angelus aquí para saludar. Esperamos hoy este tema del día, chicos. En las vías de contacto, recuerden, es el chat Alianza Anime. Nuestro grupo super súper, súper, súper exclusivo. Aquí en Facebook y en el Skype nos encuentran como DJAome03. DJAome03, ahí nos encuentran para que juntos... Comentemos y empecemos a crear aquí ideas eh, de esta transmisión. Muy bien, aquí en la carrera, pero estamos muy bien. ¿Cómo estás, hermosa Ome? Gracias por ese cumplido. Eh, Guerrero ex muy bien, muchísimas gracias, bienvenido. Eh, porque ya había dicho que a las 7:30, llegué a 7:30, camina. Charlie dice, hola mi per, hoy no irás a las 7? Hoy no irás a las 7? Hoy no era a las 7, ¿no? Eh, sí, me quiero Charlie, pero fue, pero fue el cumple de mi mami y como 7 y media me desocupé. Hola mi querida me oh, después de mucho tiempo te vuelvo a escuchar, te mando un besote y como siempre te deseo lo mejor, la mejor de las suertes en el programa. Muchísimas gracias, mi querido Charlie. Hola, buenas noches, comenta Marquitos Muy Buenísimas noches, Marquitos Valente dice Sí que llegaste algo tarde, bonita Fernanda Pero avisé Esa es la diferencia <ríe> Llegué tarde, pero avisé Creo que hasta me faltó poner un anuncio en televisión Pero avisé Esa es la gran diferencia, chicos <ríe> eh, En la publicación del tema de... Que de hoy es un martes de alianza anima ahí puse chicos voy a llegar un poco tarde porque tengo un compromiso con mi madre si no lo cumplo no veré el nuevo amanecer todavía les puse afortunadamente lo cumplimos y estoy segura que el primero que me llama veré el nuevo amanecer <risas> gracias gracias dejen pongo mi clave ay cuál era mi clave Creo que es esta. Creo y quiero pensar que es esta mi clave de Skype. Si no. ¿no? 741, qué rápido. Ok, vamos rápidamente. Rápido, rapidísimo. Rapidísimo a comenzar aquí el tema real. Ria. Yeah, que comenta Valente. Dice, sí que sí. Sí me quedo Valente. Yo lo hice Esa es la diferencia. No me pueden reclamar. Porque yo avisé Es más, hasta el Sensei no ya avisé Viajacito Avisé mm, Por cierto, muchas felicidades ¿Por qué? ¿Por qué Luis Salvador? Pero no es mi cumpleaños Es el de mi madre <risa> Ok Vamos a ver quién nos saluda en el Skype ah, Yo creo que va a estar aquí Nuestro querido Pablito Villa Esperando en el Skype Ok, pues gracias, gracias a todos por reportarse aquí a la transmisión de Alianza Anime ok, ya tenemos eh, pedidos, ya tenemos comentarios eh, wow muchos eh, pedidos ok bueno, vamos a saludar aquí a la gente de Skype ah, no tenemos a nadie Qué raro, Pablito Villa, no está Feliz y es cumplimos de Marco Antonio Díaz Narváez comenta El Skype, pues. muchas felicidades, Mark Anthony. Y de Marquitos Gómez. Oye, es el cumpleaños de Marquitos Gómez. Yeah. Pues vamos a tener que poner nuestras tradicionales mañanitas. Interpretadas por su servidor. Ah, despierta. Nada, <risa> me no, no canto mañanitas. Aún. Pero pronto lo haré. Ah. <risa> ok, vámonos. Por eso mismo. Ah, ok. Muchas gracias, mi estimad... estimadísimo Luis. Ahora sí, vámonos, vamos a arrancar esto porque si no, no va a dar tiempo. Vámonos con el primer pedido musical que por votación, porque ustedes votaron por él, con más de 17 votos, recuerdo, espero recordar bien, con más de 17, ¿eh? ya le pusieron otros. Ana Laura sin estar aquí, Ana Laura comenta, ¿cómo que sin estar aquí Ana Laura? Ah, dice hola. Reportándome el día de hoy, después de mucho tiempo sin estar aquí Ok, hola Ana Laura, bienvenida Con más de 17 votos ha ganado el tema de Butterfly Digimon 3 Así que vamos a escucharlo, en lo que yo voy descargando pedidos Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome Donde la música de anime tú y yo formaremos alianza. alianza y enseguida regresamos Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime ą na te Pilęny kuka sen o i na ma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 e instinto urbano presentan una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcos y el y Nuyasha. Todos los miércoles a las 21 horas México. Solo aquí por Radio Ok, pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ah, oh, caray, quiero ver cuántos oyentes tenemos, pero como que no abre la página. Ay, bueno. Justo en el Kokoro, que ¿no? y por ahí. Ni hablar, me quedé con las ganas. <ríe> bueno, no, Camina. <ríe> Voy a recurrir a Camina o algún... Oyente que tenga piedad de su DJ Jaume, decirme cuántos escuchas tenemos en la página de Anime Nexus, por favor, aquí para anotar. Este, cuántos escuchas tenemos. Ok, bueno, pues vámonos rápidamente. Ah, ya empezó a llegar la gente. Ya, ya despertó. Genial, muchísimas gracias. Y empezó a llover. Qué rápido. ¿Cómo se lo pasó a su madre percita y usted? Bien, muy bien. Gracias a Kamisama. Uy. Parece que fue todo un éxito. Me querido Camina. Muchísimas gracias. 151 escuchas. Y transmitimos a 96 kilobytes de potencia. El récord es de 779 del 27 del 4 del 2013. Gracias. Gracias, gracias, Camina. Nada más quería saber cuántas escuchas teníamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora sí, que mi estimada señorita Fernanda, excelente tema. Ya me verás comentando como siempre. Genial, mi querido Marquitos. Espero mucho de ti, ¿eh? Dice Luis Armando: alcanza a llegar para una hora ya. Ni cómo hacer un pedido. La lista está larga. Eh, está larga, pero nos estamos moviendo, mi querido Luis Armando. Hi, hi, mochi, mochi Comenta Fargueros. Moshimoshi, mochi, mi querido Fargueros, bienvenido. Dice 151 Ok, gracias mi estimado Luis Salvador, ahí van, ahí van los números De Anime Next, subiendo Hola, comenta Nicolás Hola Nicolás, bienvenido Tokiye -y Kun Tiene 152 oyentes Muchísimas gracias mi querido Tokiye -y Kun Gracias, gracias Saludos, saludos mi querido y Gracias por estar ahí siempre Para respaldarnos A los a tus compañeros locutores Bien, pues vamos a continuar con el tema del día Que está bastante interesante, chicos Vamos a ver qué comentan ustedes eh, Está muy, muy, este, ¿cómo se podría decir? Muy creativo este tema del día <risa> La verdad desde que me quedé pensando en él Dije, que sí, esto va a ser un troleo total Para los, nuestros personajes favoritos De, de anime y manga Pablito B.S. ¿Qué onda Pablito? Estamos esperando en el Skype Ah, ok, ¿qué tal Aume? Ahorita en un rato llego, perfecto mi querido Pablito Bienvenido Luis Salvador, buenas noches Buenas noches mi querido Luis Salvador Ya ahorita ponemos las mañanitas a los cumpleaños, ¿eh? no se me desesperen Manuel Senju Así es DJ, le extraña mucho Jaja ja! Cuánto tiempo, pero al fin estoy aquí con todo el ánimo apoyando a la DJ. Muchísimas gracias, mi querido Emanuel. Y pues aquí estamos con la mejor disposición para transmitir a ustedes a 96 kilobytes de potencia. Andrés León comenta. Dice, bueno, a mí me gusta cocinar, así que seguro vendería ramen y taco ya aquí. Bueno, pero es en base a tu personaje de anime o manga favorito. Que, ¿Qué profesión o oficio crees que desempeñaría ese personaje? Ese, por ejemplo, ya hablamos de Pícoro, que sería una buena niñera. ¿Por qué? Porque le gusta eso de cuidar niños ajenos. <risas> Perchaz, perdón, comenta. Yo opino que Naruto Naruto Uzumaki sería un buen degustador de ramen. Saludos, Tocaya. Oye, muy bien. Percha Pereira. Oye, ya cambiaste de nick, mi querida Tokayina. Dice Ana Laura, sobre el tema de hoy, Inuyasha quedaría como un perro guardián por su habilidad de pelea y olfato. Ok, muy buena propuesta, mi querida Ana Laura. Ay, bueno, bueno. <risa> Interesante. Luis Salvador, en cuanto al tema del día por mi primer personaje de shampoo de René Medium, su empleo ideal sería asesinar a su asesina suelto, muy buena, porque ella puede rastrear a cualquier persona, no importa dónde se encuentre, y además por sus por su fuerza física y habilidades de combate, yeah, muy cierto me quedo Luis Salvador la no, no no sí de hecho sí le queda bastante o, o pelea, peleadora profesional no crees <ríe> ahí en las luchas no lo sé algo así podría quedar también Dejen de una vez cargo aquí la lista de pedidos ahí está ahí nomás listo falta el de Charlotte Aquí lo tengo Ok, vamos rápidamente con más comentarios En lo que está cosa ya está Listo, un tal Tunas Felicidades a tu mami, pues yo pongo a Naruto Como vendedor de pavos en Navidad O panadero Él sabe de rellenos Guau, guau, guau, guau! Ok <ríe> Un mal chiste, pero bueno Gracias un tal Tunas Eric Pérez comenta Tomoya o Okazaki Como empleado de la... <ríe> Compañía de Luz, ya ven que no se la sabe, que no, que no se la sabe, para trabajar de electricista en Clannan, comenta Eric <risas> Un tal que nos vuelve a comentar, bueno ya usando más la creatividad, ok, podríamos Sim, a Simon de Duren Lagan como capacitador en minería, muy bien, como el capataz de la mina, ¿no? Él es el amo de los taladros Yeah ¿Verdad que sí, cabina? Marquitos Gómez comenta Uy, super comentario Dice Pues una Pues una sería Misaki de Keichuwa Mei-sama Como bien saben ella sabe ser una excelente Mei y yo sí le daría trabajo de Mei No solo en la serie Sino en otras series Requisitos Ser linda, cumplido. Ser presidente del consejo estudiantil, cumplido. Saber dominar y tener liderazgo, cumplido. Ser Misaki, rete cumplido, comenta. <ríe> Contratada, comenta Marquitos Gómez. Ay, Marquitos, ay, Marquitos, ¿no? Porque es tu cumpleaños. Ana Laura comenta: Sango quedaría en control de plagas profesional. <risas> Muy cierto, Ana Laura. Ok. ¿Quién más comenta por qué? Dice Fargerus. Hi, hi, Moshi, Moshi. Ya, ya leemos eso. Para aportar el tema, Goku sería un profesor de educación física. Goku, como profesor de educación física. No sé si sería estricto. Si haya de Pegaso, podría ser un probador de escaleras. Comenta. Ah, ¡Qué mala onda! Pobres de nuestros Esos personajes de anime. Sí, sí son manchados con Pegaso. ¿Eres manchado, me quiero Fargueros? Si no no entiendes eso de manchado, me dices. eh, Me quiero Fargueros. Yo te explico lo que significa aquí en México. Bueno, vámonos con el primer bloque de pedidos... Para cumplir todo, música y pedidos. Vamos con todo. ¿Sí es sí, está ver, no, ya me confundí. Flow, blblblbl, sí, sí, ahí está. Ok. Vamos con el pedido de Marquitos Gómez, Charlotte Opening 1, seguido del pedido de Manuel Senju, Flow, Ninji, Nosora. Y terminando este bloque musical con el pedido de Laura Barrera, el Opening de Sailor Moon, coisteada. ¿No entiendes? Bueno, manchado quiere decir como mala onda, este... Ay, es que acabas de explicar Fargueros como un troleo, un troleo eh, muy fuerte, digámoslo así. Es que mi querido Fargueros es compañero de Colombia y pues aquí en México usamos estas expresiones, luego no, no nos entienden, no, luego ellos usan unas expresiones. Que, que no entendemos y pues ahí nos andamos explicando <risa> Ok. vamos con estos tres pedos musicales y enseguida regresamos no se despeguen de Radio Animon no, es que esto apenas, apenas comienza chica y enseguida volvemos to Najdza mi Ucijecie chicos se la pasen muy bien ya son las 8:16 de la noche no puede ser prácticamente apenas habíamos empezado la transmisión Qué rápido se pasa el tiempo chicos por eso no hay que desaprovecharlo de nada me quedo marquitos con todo todo gusto y de todo corazón de todo el cocoro ahí están sus mañanitas de nada sigue siendo buen chico me quedo marquitos Antes de nada, mi estimado Luis Armando, nada más me acuerdas terminando la transmisión Porque hoy soy una cabeza hueca que, que luego no se acuerda <ríe> de las cosas que promete terminando la transmisión Por favor, querido Luis Armando, nada más acuérdame. al término de la transmisión Ok, pues vamos a continuar con el tema del día, bastante creativo nuestro tema del día, ¿eh? <ríe> ya tenía rato que no teníamos un tema del día, ¿sí? Y pues les vamos a repetir el tema del día. En base a sus características, ¿qué oficio o profesión podría desempeñar tu personaje de manga anime favorito? ¿Y por qué sería ese oficio o profesión? ¿Por qué chicos? ¿Por qué creen que sería ese oficio o profesión? Bien, vamos a leer más comentarios. Ya andamos ahí. Ay, ya son muchos comentarios. ¿Qué onda Alan Villalba? Milagro que te conectas, Alan. Es que ¿listo? Una les manda mensajes y, y les contesta como a, como a los cinco días que lo enviamos. Y Fox Sniper, ¿qué onda Fox? Ya tenía mucho que no te leía. Hey, hey, yo me saludo Un martes más de locuras y diversión en este entretenido programa. Para muestra el tema del día <risa> Vamos a nuestros personajes favoritos Y metámonos a trabajar Para variar un poco, claro <risa> Yo tomaría a Ryoga De rango y medio Y lo pondría a trabajar de mensajero Porque quien no, necesite, quien no necesita Extraviar, digo enviar algún paquete Al otro lado del mundo Ryoga llegará y llegará a pie <risa> Una forma muy ecológica De entregar sus paquetes, saludos Pero nunca llegarían esos paquetes, mi estimado Fox o, o imagínate a, a Riola como guía de turistas No, no, pobres turistas Emanuel Senju comenta Yo pondría a Chonji de Naruto a trabajar como crítico gastronómico de algún periódico Comenta Emanuel Ay, qué manchados son Un tal Tunas También propongo a Mikan de Itsuwa Matashiwa. Ella fácilmente le baja la chamba a Patti chapoy y los de México entenderán. ¿Ah, sí? ¿Mani? ah Muy bien. Eso se llama usar la imaginación. Dice Fox Sniper. ya de turista, sí, no. Imagínate. Y luego que nos tocaron a nosotros como guía de de turista Ryoga. No, no, no, no. andrés león dice kakashi o kyuya serían buenos electricistas comenta luis armando comenta yo pondría kirito de sao como compañero en mecatrónica ya que eh, ya que es lo que quiere estudiar y en ese momento se convirtió uno de mis personajes favoritos comenta luis armando genial Percha comenta, también podría Kazumi como chef quiero probar su comida, comenta. Un tal tú nos vuelve a comentar, para entrenador físico de fútbol pongo a Oliver, él debe de saber. En las rutinas pues le daban la vuelta al mundo para meter gol y casi no se cansaba. Sí, ¿verdad? tienes <ríe> O como entrenador personal, imagínate. <ríe> tienes razón. Ya no me acuerdo, como tres capítulos creo, este, necesitaban para que Oliver llegara a la otra portería. Ana Laura comenta, se a Kinomoto como maestro de educación física y Tomoyo como cantante, comenta Ana Laura. Como maestro de educación física, sí, tienes mucha razón, maestra Ana Laura. Comenta Eric Pérez. Oye, Ome ¿hasta ahora cuántos chicas ocupan las imágenes de Faritay que nos regala Fargueros en tu PC? <risa> ¿En mi PC porque Ya te mando saludos, aquí te manda saludos mi hermanito. Ah, pues muchos saludos. ¿Cómo se llama tu hermanito, Eric? Marquitos Gómez comenta, seguimos. Ahora sí, del mundo del anime sería de la siguiente manera. El maestro Hira Hidaya, el maestro de educación sexual... Ya que él es el mero pervertido y su consejo sería Miroku. Su consejero sería Miroku de Inuyasha. Sus clases no serían aburridas y pasarías con 11. Comenta. <risa> ok. Parguerus es él. Él es mi hermano. Eh, ¿Cómo que tu hermano, Eric Pérez? Tu hermano adoptivo o tu hermano hermano? <risa> dice, tus clases no serían aburridas pasarías con lance ¿pero qué haría el consejero Miroku? Bien, clase, el día de hoy les hablaré cómo pedirles a las señoritas que tengan un hijo con ellas <risa> imagínate de manera responsable, esto solo se aplica si tienes una maldición en tu mano izquierda o derecha y que sea por un demonio comenta Marquitos Gómez sería interesante fíjense Un diálogo en la clase del profesor Mi Miroku. Sí, sí, sí. Me parece interesante esa propuesta. César Luis comenta, yo pondría a Ayu Otosaka. Junto con Naoto Mori de Charlotte, pues con sus habilidades serían perfectos, espías y buena pareja. Comenta. Ahí tendrán de ¿Qué de que está un tal otro que también tendría un oficio bueno y con buen sueldo es yamato de naruto con su habilidad de madera y su buena arquitectura vendería casa sin problema alguno Ay, caminar <risa> bueno de favor marquitos gómez para ser justos pondría a Krillin como actor de dobles <risa> ¡Qué mala onda para las de peligro y muerte ya que él es un experto Ciertamente... ¿Igual? ¿En serio Cam? ¿Nadie se ha movido de su asiento? No me lo puedo creer, actualiza tu página Camina. <ríe> Luis Salvador comenta y Ichigo Saki, ese chico por su código de honor y sus habilidades de combate sería un excelente samurai Comenta Luis Salvador Ok, muchísimas gracias Vamos con el siguiente bloque musical chicos Vamos con el tema de Eric Pérez One More Time El opening de Rockman oh, excelente seguido del pedido de Seiko Lover Pedido de Gustavo Tufiño... y terminando Este esta tercia de pedidos Nos vamos con el tema de Gidexa Oresca Band Pedido de un Vamos con estos tres presto, temas y pues enseguida regresamos chicos Que se despeguen de Radio Analepsus y de su programación, por favor. Jigai, enseguida volvemos. Dwie, dwa, dwa, dwa, Dave Yard Shift Channel. Thanks for tuning in. Cheers. Brindis. Salute. para ese temazo por favor <risa> versión mariachi creo que sí hay algunos temas de videojuegos en versión mariachi por supuesto pues aprovechando que ya sacamos nuestra aquí versión mariachi pues los invito a participar en la quinta noche mexicana alianza anime que se estará llevando a cabo primero que menciona precisamente el próximo martes 15 de septiembre aquí en la transmisión de Alianza Anime así es, recuerden recuerden enviarnos su canción en formato mp3, ya sea aquí a mi facebook o al skype, dj a 03, chicos, sale no se queden sin cantar por favor, ya ya tenemos ahí algunas canciones eh, no me las han enviado, pero pues confío, confío plenamente en que las envíen, por favor ya, yo voy a interpretar de nota huasteca ya, ya la ando ensayando <risa> así que los invitamos a participar aquí no importa si cantas bien o mal el chiste es cantar nadie va a ser criticado no es concurso es simplemente una convivencia para que juntos celebremos a México el 15 de septiembre ok vamos a continuar pues está la invitación chicos vamos a continuar aquí con el tema del día muchísimas gracias por anunciarnos en la página de Facebook Alfensei India Chat Luis Armando, comenta, podríamos poner a Natsu de Farite en los Temascales para que caliente el agua. O de bombero, ya que le gusta comer fuego. Comenta Luis Armando, ¿Qué, qué mala onda son con nuestros personajes. Un Tartunas también le daría trabajo a Kaori y a Arima Husei. De Shigatsuwa. Kimi no uso como profesor de música clásica, la verdad, excelente, comenta un Tunax, Marquitos Gómez. Si continuamos podremos adquirir uno de Ore, Oreimo como gamer beta para probar juegos heroes, ya que también es modelo, le haría que desfilara en una pasarela con cosplay, comenta Marquitos Gómez, conocedor de la, del anime de Oreimo. Alan Villalba, saludos de Guillermo ¿qué onda Alan? Bienvenido, tiempo sin pasarme por aquí, bastante. En cuanto al tema del día, ¿qué mejor para su trabajo es Bash? Estampida del anime Trigun, además de llegar a, pesar 130, a, pasar, a pasar 130 años peleando con bandidos y ganar cada vez también lo hace sin matarlos, diría que es el mejor candidato a policía pero el policía los deja ir mi querida. Alan Villarba y hasta las pide mordida ahí. Luis Salvador comenta a mis misuno Sailor Moon otra que cumple años en septiembre ella la veo como doctora y además como nadadora profesional por su elemento de batalla el agua además de ser una excelente ajedrecista comenta Luis Salvador muchísimas gracias Eh, job set. Bueno, Mueblito-kun Mejor dicho, ¿qué onda Mueblito-kun Hola, hola qué milagro Ya ven como regresan oh, Qué padre que regresen es Tokyo Mix, ok Ok Tokiji-kun Ahorita le anunciamos en R? Okay. El legato negro comenta En referente al tema Creo que Goku sería el perfecto Personal trainer O sensei de un dojo de artes marciales Qué milagro que comentas gatito negro me has tenido muy abandonada ¿eh? un tal tunas comenta como entrenador de asesinos con coros en serie. De... ay dios si assassination cause Run pues hace que sus estudiantes tengan un buen intelecto y condición física digo si tu profe va a march 20 de velocidad desarrollas una buena presión para... precisión para matar comenta un tal tunas Y escuchándote aunque sea al final bueno. pues Muchas gracias mi querido muy bonito tú. Felipe de Jesús Hola, me hace tiempo que no me conecto y se me hizo eterno no escuchar tu dulce voz que tienes. Ah qué lindo muchísimas gracias mi querido Felipe de Jesús. Gracias por esos cumplidillos. Erickson Jair comenta muy buenas noches y me cuánto tiempo sin escucharte. Yo creo que Meteoro Rey sería un buen conductor de transporte público, <risa> imagínatelo en un microbús. <risa> estaría genial, dice yo creo que, ah no eso ya lo leí, también Neko, Kuroga con su poder para destruir, para demoler lo que se necesita y a Clay con su buen manejo de la espada. Para ayudar en la cocina. Oh, muy buen equipo de trabajo, mi querido Eric Jair. <risa> bueno, ¿quién más nos comenta por aquí? Eh, Ojangi, sería un buen maestro investigador, comenta Ana Laura. Aquí en el Skype. Ah, eh, Pablito Villa, hola Oma, ¿qué tal? Qué mal, casi me pierdo todo el programa, pero tuve trabajo. Bueno, pues ni hablar, mi querido Pablito Villa. Lo bueno es que pudiste alcanzarnos, ¿no? Que fuiste aquí. Es escuchar un poquito de la transmisión Yo también llegué tarde, no te apures ¿Está de moda llegar tarde? Nah, no es cierto, no está de moda Solo fue por esta ocasión, chicos Bueno, vamos con el siguiente trío Trío de música Vamos con el tema de Fargueros Nanatsu no Taisa Seguido del periodo de Pablito Ah, mira, vas a escuchar tu pedido el Tema de Cowboy Y terminando este bloque musical con el tema de Santuari pedido de Ger Esteban vamos a escuchar esto pues enseguida volvemos chicos nos despeguen de Radio Anime Nexus por supuesto de Alianza Anime no se vayan, ahorita, ahorita regresamos, no se despeguen ya volvemos de pues busca el tema de Utada Hikaru Santuary, pero de Jen Esteban por supuesto Vamos con el periodo de Fercha Pereira, el, la canción de Naruto Shippuden Opening 12. Ending 12, perdón. Mega going Super pedido musical... Bueno chicos, pues ya dos minutos de terminar la transmisión... Pablo B se comenta... Hola hombre, qué mal, casi me pierdo todo el programa, pero tuve trabajo... Por lo menos te escucharé 15 minutos, ok... Pues hasta sonó tu pedido, eh, mi querido Pablito... Como que me diste el tiempo ahí... Marquitos Gómez, ahora que lo pienso, tira de Death Me dio un excelente trabajo para poner los nombres de los criminales más buscados... Sería un excelente trabajo... Solo te pagarían por escribir nombres, comenta Marquitas Gómez. Yo me tendría miedo, la verdad, hasta de contratarlo. Imagínate, si el sueldo no te padece. No, no, no. Eric Pérez, me... me... ¿qué? Me dio desde nada. Ah, nada, es una taisa. Como guardaespaldas y doble de Chuck Norris. Mata hasta con la mirada y Comenta un tal Tunas... Bueno, mi querida yo, me con esta me despido, propongo a Ana Senpai como vende, vendedora de galletas con su famosísimo nectar del Amor. Nos vemos la siguiente semana. Ya, yeah, no te pierdas la siguiente semana, ¿eh? Un tal tú más. Pablo B.S. Es, esta vez no pude comentar, pero ya será para otra ocasión. Tal vez a lo mejor preparo unos 10 super comentarios para poder dejarlos aquí con su toque, pues ya sabe. No pongo imágenes para no ser ignorado, si no me golpean. Pues un gran saludo para la novia de Felipe de Jesús, para María de Jesús que nos está escuchando en estos momentos. No te vayas María porque sigue otro locutor, ¿eh? Tamala Russo comenta, otro que se me ocurre es Chipo de Inuyasha con los dibujos que hace podría ser dibujante, comenta. A un pedo me quedé sin, mi estimado Luis Armando, lo siento, se nos terminó el tiempo. Pues chicos, David no viene, pero viene nuestro estimado Tokiji-kun con Tokyo Mix, no se lo pierdan a continuación, no se despeguen de la sintonía de Radio Anima Nexus los dejamos en muy, muy buenas manos nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas, ahora sí y no me resta más que agradecerle su atención y recuerden escuchen, vean y vivan el anime, un beso sayonara